Bien, sí, continuamos aquí por las calles de Viedma. En este caso, y como lo recordábamos hoy temprano, eh, hay una nueva marcha por Jonathan Carasier en, la, en las calles de nuestra ciudad. Recordemos el joven que fue asesinado hace ya un mes en, en las aquí en el barrio 30 de Marzo cuando salía a comprar pan y quedó en el medio de una balacera que le arrebató la vida. Por supuesto, todas las semanas, todos los miércoles, la familia y amigos de Jonathan recorren la ciudad y en este caso estamos afuera de la sede municipal de calle San Martín. recordemos la semana pasada fueron eh, atendidos en el patio en realidad los recibieron a todos los que venían con la con la movilización eh, porque fueron atendidos justo porque se encontraba eh, reunido el consejo no el consejo no el foro comunitario de seguridad recientemente aprobado en el, en el consejo deliberante de nuestra ciudad que se encontraban en una reunión y bueno y salieron a escuchar lo que tenían para dar decir no a las personas que estaban marchando. En este caso, una vez más, el día de hoy eh, se encuentran de vuelta aquí, se encuentra eh, el intendente Pedro Pesati presente, dijo que los iba a atender adentro, pero la familia lo que está pidiendo es que los atiendan aquí afuera, que salgan que a la calle y que hablen con todos y cada uno de los vecinos que se encuentran presentes en el lugar, eh, al no obtener una respuesta favorable por porque lo que ellos consideran es que se tienen que atender adentro, o sea, por el lado del municipio tenemos los atendemos adentro y, y la familia está pidiendo que los atiendan aquí afuera. Eh, bueno, han llegado a la determinación de pintar las paredes de, de aquí de la municipalidad eh, con, con frases como justicia por Jonathan y justicia también. Y bueno, y aquí también... Eh, ...han puesto pesatita la cara en la calle. En este caso quiero recorrer un poco y mostrarles eh, lo que está pasando aquí... ...porque tenemos no a los familiares y a los amigos. Eh, bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, queremos dialogar un poco no con quienes han acercado. Vos eh, bueno sos familiar de Jonathan, así que quiero contarte una vez más en las calles... ...preguntarte qué, qué se siente. Impotencia, porque nadie responde, nadie dice nada, nadie no aparece gente, estos señores se esconden. Este, es impotencia, porque uno no puede hacer nada desde el, de la parte de uno, nada más que reclamar y, y hacer marcha, pedir auxilio, porque este es un pedido de auxilio, no solo para nosotros, sino para toda la comunidad, porque toda la comunidad está insegura. Usted es la madre de... de Angélica. Uh -huh. La viene acompañando todas las marchas aquí todos los miércoles. Sí, sí. ¿Han tenido algún tipo de diálogo? Sabemos que desde el municipio se han tratado de comunicar, pero ustedes lo que están pidiendo es que lo hagan a puertas abiertas. Claro, porque que en un cuarto, ¿qué vas a hacer? Te pueden decir miles de cosas y no van a cumplir ninguna de las cosas que digan. El señor este quedó el día miércoles, que se iba a juntar, yo creo que ustedes escucharon, y ahora no aparece, ya está mintiendo y va a seguir mintiendo, entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Me entiende? O sea que realmente uno ya no sabe a dónde ir a acudir, porque este señor no responde, la justicia no responde, nosotros perdimos un familiar, el nene más que nada perdió a su papá, eh, yo tengo que apoyar a mi hija porque está sola, sin trabajo, son cuatro criaturas a la cuesta. Eh, en mi casa no, no hay laburo tampoco, o sea, está todo mal, ¿me entiendes? No hay quien responda. Y uno lo único que pide es que den la cara, que den una razón, porque si ellos están para ayudar o para cooperar con la justicia misma, o apoyar a la justicia, este tema de las cámaras, para, poner, para protegernos, poner eh, gente en la calle que nos proteja, nadie nos protege a nadie. Ahora están hasta los niños todos desprotegidos. O sea, no tenemos seguridad ninguna parte. Y si este señor tiene algo que ver, algún cargo, que al menos digas algo. Bueno, gracias. Eh, la verdad es que venimos siguiendo todos los, todas las semanas eh, su, sus marchas. Sabemos que, que separan en cada uno de los organismos que, que consideran que, que tienen que que cuidar ¿no? a, a las personas, eh, imagino que el día de hoy vienen allá desde el 30 de marzo, vienen por las calles de la ciudad, han frenado en el Ministerio de Seguridad. Sí, eh, mi hija hicieron todo el recorrido y y bueno, es, no hay respuesta, no hay otra cosa para decir, no, no hay respuesta y no, no sabemos qué hacer, me entiende caminar y caminar y caminar, no sé hasta cuándo esto se irá a alargar. Porque si, ni la ahora este señor de seguro los va a mandar con la gobernadora, nosotros tendremos que ir a ver a la gobernadora y la gobernadora tampoco la conocemos, ni sabemos qué hace, dónde está, según dicen que está en Viedma, pero podría haber venido a haberse acercado acá y... Nos acaba de llegar ve... el... ¿Qué ¿Qué nos acaba... Buen día, ¿qué tal? Nos acaba de llegar el dato que la gobernadora dijo que se reunió con nosotros que fuimos atendidas. Lamentablemente esto no es así, que salgan todos los medios que la gobernadora no nos atendió Sí sabemos que la gobernadora está en Viedma y nos encantaría que nos reciba, que vea nuestro reclamo, porque se tiran la pelota de la inseguridad unos a otros. Pesatista ahí adentro, no nos quiere atender. Y quizás la gente vea mal que yo, véanme la cara por si me quieren putear en redes, yo pinté la pared. Pero ¿saben qué? Uno se cansa de que no nos atiendan, uno se cansa de que se no, no nos den bolilla. Entonces, al menos si ven una pared pintada, van a tener que salir a despintar esa pared. Como salen a pintar, a despintar y vuelven a pintar todo de vuelta con nuestra plata. Entonces, que usen esa misma plata que usan para pintar de vuelta el edificio, que la usen para poner más seguridad en Viedma. Porque hay más de 100 cámaras, según Boca, de los mismos que trabajan ahí adentro, que no fueron colocadas y no se sabe dónde están. Entonces, nosotros queremos que actúen. Jonathan no va a volver a vivir y eso lo sabemos, no va a recuperar su vida, pero al menos queremos que no vuelva a pasar y al menos queremos que Viedma eh, esté más seguro para que no vuelva a haber otro Jonathan. Jonathan podría haber sido el papá de cualquiera de los que están mirando esto, podría haber sido el hermano, el esposo o el hijo. Era un papá, era un hermano, era un esposo y era un hijo de alguien, sí de una familia que lo extraña todos los días, una familia que lo llora todos los días. No queremos que haya otra familia destruida. Por eso decimos, nosotros estamos marchando pidiendo justicia por él y para que esto no vuelva a pasar. Pero lamentablemente no estamos siendo escuchados. Lamentablemente nos cansamos de marchar en silencio porque se ve que nuestro silencio no sirvió de nada. Entonces si tenemos que tenemos que pintar una pared, tenemos que pintar una calle, lamentablemente lo vamos a tener que hacer. Aunque no nos guste, porque a nosotros no nos gusta dañar nada. Nosotros somos gente laburadora y no nos gusta hacer esto. Pero lamentablemente lo tenemos que hacer para ser escuchado Pedimos disculpa a la gente, pero lo estamos haciendo para que se escuche nuestro, de, nuestro reclamo y vean que nosotros también tenemos derecho. Jonathan tenía derecho a seguir vivo. Jonathan tenía derecho a, a poder criar a su hijo en paz. Y no lo va a poder hacer por culpa de la inseguridad que esta gente que está acá adentro avala. Porque esta gente que está acá adentro avala la inseguridad. Si no, habrían cámaras en los barrios peligrosos. Barrio 30 de Marzo, La Valle, 22 de Abril... La Toma Esperanza, el Unión, el Guido. Son todos barrios inseguros, 2016 No hay cámara en esos barrios. ¿Por qué? Porque al intendente no le interesa. A nadie le interesa a los barrios pobres. A nadie le interesa a los pobres, solamente en época de elección le interesan. Pero hoy nosotros lamentamos una muerte de un pibe que laburaba que fue a comprar pan para cenar. Pan fue a comprar. A, cual, a cualquiera le puede pasar. Por eso decimos disculpen si molestan nuestro reclamo y nos encantaría que la gente salga a acompañarnos porque esta semana hubo mucha delincuencia es más, el colegio en donde entró una chica armada es el colegio donde va mi sobrino SEM19 díganme, ¿qué pasaba si nosotros hoy estábamos lamentando en vez de una muerte, dos? que nos den una respuesta ¿entienden? porque Ese colegio donde entró una chica armada es el colegio donde va mi sobrino. Y si mi sobrino iba, justo pasaba por ahí la chica lo tomaba rehén, uno nunca sabe cómo reacciona una persona que está armada. Hoy estaríamos lamentando dos pérdidas. Te quiero consultar porque bueno veníamos dialogando ahí también con, con la que era suegra, no y vos eras cuñada sí. de, de Jonathan. Hace una semana se encontraban aquí también, afuera de, de la sede del municipio. Fueron recibidos, una especie de recibida en el patio. y ¿Han tenido algún tipo de comunicación luego? En ese caso habían hablado con Marcos Castro. El día de hoy sí. me comentás que Pedro Pesati, el intendente, se encuentra adentro. No, eh, no los quiere atender. No, quiere que nosotras entremos porque no quiere dar la cara. Pero él da la cara en época electoral, entonces queremos que salga. Eh... Lamentablemente, si te muestro toda la filmación porque filmé todo, no nos dijeron nada la semana pasada. Lo único que nos dijo, lo único que nos dijo uno de comunicación, un tal Alexis, nos dijo que habían 100 cámaras que no saben dónde están ellos. Es lo único que salió de boca de ellos y también salió de boca de ellos que para hoy miércoles iba a estar la ciudad en Hoy, miércoles, ellos supuestamente iban a tener carteles pegados y supuestamente iban a acompañarnos en la marcha. No apareció nadie en acompañarnos de la marcha y no hay ningún papel en todo Viedma puesto por el municipio, ni ningún posteo donde ellos pidan justicia por Jonathan. ¿De parte de provincia han tenido algún tipo de comunicación con la ministra de Seguridad para saber cómo se sigue con el caso? La ministra de Seguridad no da la cara, no nos quiere atender. Yo no sé cuál es el miedo, somos todas mujeres, Y ustedes nos ven que a ustedes los tratamos con respeto y nos manejamos con respeto en todo lugar. Si bien yo puedo levantar la voz un, a, a ratos porque tengo problema de audición, entonces a veces no me escucho ni yo lo que digo y por ahí levanto la voz. Pero no somos pro, gente de problema, somos gente laburante y solamente queríamos ser escuchados. Y la ministra no nos está escuchando, la gobernadora ahora salió a decir que nos había atendido, cosa que no es así, el intendente no sale... No tenemos respuesta de ningún lado. Ya va a ser, este fin de semana va a ser un mes de la muerte de Jonathan, no hay un solo detenido, hay mucha mucha incertidumbre acerca del caso, de qué pasó, si hay pruebas si no hay pruebas, porque nadie se acerca a hablar con mi hermana. Nadie se acerca, entiende Mi hermana está desampegada totalmente con cuatro criaturas menores de edad. En el barrio los tirosteos siguen, sí, la policía ya dejó de andar porque ya no anda como, como andaba. O sea, comandaba este mes porque nosotros pedimos que circule el patrullero. Pero no hay seguridad, no tenemos nada y no hacen nada. Nosotros queremos que haya más gente abocada a la causa porque si no apareció nadie hasta el día de hoy es porque seguramente es muy poco el personal que está abocado a la causa. ¿Me entiende Debe ser muy poco el personal que está buscando pruebas porque si no, hoy tendríamos un detenido, cosa que no lo hay.